レスティンピー Sigo pelando ur, haciendo todo d e j a r e afuera、Brindis por el Disney, que hago cada fin de nigue, esa puta finge, yo solo dejo que aspire, una línea más y más, Sodo Sin derrota no hay esperanzas, no Lo sabe, sé que anda en la yeca, b e b i e n d o cartón Lo sabe aquel que se le fue y la libertad perdió Lo sabe Dios, lo sabe el diablo y yo porque hablo con los dos Mero, en la punta de la mesa el boss a s i m u l a n d o droga, ya no sabe dónde está De chico pasa, va atracando en una motocross Ahora ya está cansado de eso, solo busca paz Mero, en la punta de la mesa el boss Cansado de eso, solo b u s c a paz. No me sirve la gente que no me mira de frente. El delincuente siente cuando alguna mente m i e n t e Mi hermano encerrado afilando un cepillo de dientes. Yo afuera rezando para que salga antes de diciembre. La gente escucha mal, no piensa en el dolor ajeno. Pierde la lucha por buscar algún motivo nuevo. Yo soy el de la nota, al menos. Los trato como un hijo, puta abuelo a traqueto. Yo sí salí del gueto, el gueto me hizo así, así me gané mi respeto. Hay que aprender a valorar, nada en la vida es gratis. Ahora l l e n ando en las corridas y en la Kawasaki. Mero, en la punta de la mesa el boss, acumulando droga, ya no sabe dónde está. De chico pasaba atracando en una motocross, ahora ya está cansado de eso, solo busca paz. Mero, en la punta de la mesa el boss, acumulando droga, ya no sabe dónde está. De g u a c h ó n レスティン・ピたス、パ